Buenas tardes, feliz día de la alta, señor compañero intendente, vecinos en general, compañeros del movimiento sindical, público en general. El 4 de junio de 1943, una revolución termina con las etapas más oscuras de la vida argentina, como fue la de aquí, infame. En esta revolución del 43, un noto coronel del ejército va a ocupar una de las dependencias más oscuras hasta ese momento del gobierno nacional y a la cual nadie le da importancia, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este coronel desde esa Secretaría de Trabajo y Previsión empezó un trabajo a favor de los trabajadores, empezó a generar conquistas en un marco internacional que generaba la Segunda Guerra Mundial, donde algunos dirigentes sindicales, que muchos habían trabajado por sus organizaciones, estaban más preocupados por la situación de la guerra y no este, desabastecer a los ejércitos aliados que por los problemas concretos de los trabajadores. Trabajadores que por otra parte se habían incrementando a partir de una inmigración interna producto de la sustitución de importaciones que esa segunda guerra mundial había generado. La, la oligarquía del los del privilegio no tardar en responder y generar un golpe para ciego deteniendo al coronel Perón y recluyéndolo en la isla Martín García. En las jornadas que van del 8 al 9 de octubre al 17, se va a producir este hecho histórico que no tiene parangón en la historia del siglo XX, que es el protagonismo popular sin ningún tipo de organización sino algo totalmente espontáneo, que son las movilizaciones extraordinarias de este 17 de octubre que estamos festejando. La huelga general había sido declarada para el día 18 de octubre, pero el 17 las masas de trabajadores, los trabajadores de Beliso, de Ensenada, de Mataderos, concurren espontáneamente, subidos en tranvías, en camiones, algunos a caballo, hasta el hospital militar donde estaba recluido Perón porque había sido trasladado a Martín García y posteriormente a la Plaza de Mayo. En ese momento los sectores del ejército más nacionales entonces invitan a Perón frente al hecho histórico de esta movilización extraordinaria y se puede decir que nace a la historia el peronismo como fuerza política totalmente espontánea, donde componen socialistas, comunistas, nacionalistas, conservadores... En fin, un amplio sector de la sociedad argentina. Digo, se me ocurre en este acto, reflexionar sobre ese 17 de octubre y rescatar el contenido espontáneo, popular, obrero y plebeyo que el mismo tiene. Después pasaron dos años, viene la revolución fusiladora, Vino los años 90, los trasvasamientos ideológicos, el liberalismo, y el compañero Néstor Kindler rescata ese valor popular, ese valor antiimperialista, ese valor obrero del peronismo y nos permite a nosotros, los peronistas, volver a reencontrarnos con aquellas banderas históricas. Por eso es un orgullo, un honor, poder estar diciendo estas palabras improvisadas, festejando con viejos compañeros que tuvieron la dicha de poder estar en esas jornadas históricas, estar con el compañero intendente, que el compañero intendente puso las pelotas cuando había que ponerlo, con la que hay conflicto en 2009 del campo, y no se fue conmenazado por aceptarle el privilegio a la vela de la fruta. Gracias a que tuve también permitió el desarrollo de la obra pública porque el agua, el asfalto, los barrios los parques y la cultura también es peronismo por eso por eso yo la lealtad por el compañero Néstor Kirchner por los caídos en la lucha por la liberación nacional por una patria justa, libre y soberana Para los hijos de nuestros hijos, feliz día de la lealtad, compañeros y vecinos en general.